Eh, ha finalizado, pues lo que no ha finalizado es la presencia policial y las y, y, bueno, retenciones, identificaciones y demás. Hola, muy buenas. Hola, muy buenas. Pues mira, el desalojo ha terminado, sí. ya se han llevado a las personas que estaban dentro, pero después de eso la China eh, se ha acercado y ha pillado un grupo de personas de los que estaban fuera, o estábamos fuera, y nos han dividido en dos grupos, a una parte nos han soltado y la otra parte la están identificando y por lo que nos dicen los compañeros que han salido, les están acusando de manifestación ilegal y de insultar a la autoridad o algo parecido. Hay algunos compañeros de la Airola sí. que están detenidos también en uh -huh. ese grupo, ¿no? Les vemos desde aquí. Joder, pero... Y luego nos habían comentado, pues imagino que alguna de las compañeras que está ahí retenida ahora mismo nos comentó antes de, de, de la última conexión con ella que también eh, quizá había alguna otra calle en la que también se habían desplazado algunos cipayos y que igual iba a haber alguna carga o alguna sí, situación... Sí, nosotros estamos en Dendaricale, no, no, no ha sido propiamente una carga, sino más bien vale. han rodeado un grupo. Estoy con un compañero que le acaban de detener y le han pedido la documentación, le han explicado de qué le van a acusar y ya le han soltado, entonces si quieres te lo paso. Sí, pues si para él si puede la antena. Sí si puede ser, sí se agradecería mucho. Pues te lo paso. Gracias. Opa, que yo. Ah, opa, muy buenas. Eh, ¿qué ha pasado que qué han hecho contigo con tu libertad? Eh, ah, libertad, es que tú estás en eso, pues eso lo leí en un libro, qué, eh, ¿Qué, nada, qué, pues ¿qué así... tal estás? Sí, cuéntanos. Ah, no, o sea, en el fondo es tan kafkiano todo que es que eso, no he ni agobiarme, igual, igual es un poco ridículo, pero no he ni agobiarme. Pues bueno, nos han ido cogiendo así un poquito aleatoriamente de a ver tú, ven aquí tú, más joven tú, guapa, ven tú, bonito, ven", no sé qué, ah, contra la pared. Y luego pues uno, no nos iban llevando y, y bueno, eh, ahora le informamos el que se le va a acusar. Entonces, primero, de concentración ilegal. Ajá, yeah, pues muy bien. Concentración se completa en el momento que no pues, permite la libre circulación, con lo cual eh, no estamos que efectivamente es una concentración. Sí, claro, eh. pero bueno. Y segundo, eh, de insultos a la autoridad. Y ojo no sientes que eso es tan abstracto que no consigo entenderlo, pues eh, concretar exactamente qué he hecho, no no pues eh, no has insultado ya ya te haga la carta ya pero insultar qué es? Es que eso hay una tipificación de qué insulto que te consiste en un insulto hmm. eh sí eh, nos han llamado perros, no, per <risa> lo siento no no no no recuerdo haberte llamado perro en ningún momento, sí. lo puedes demostrar, eh no no ya te he llegado a la casa ya te va la casa bueno bien y la otra la acusación que en el fondo hay ah, una tercera. Mentira. Hay notas o sea, que es de patio de colegio, que es incitar a <ríe> incitar a la población contra la policía o algo así. Es maravilloso. O sea, que decir si, seamos sinceras, es muy maravilloso. Luego, es terrible las consecuencias, pero es tan kafkiano que no puedes ni, ni enfadarte, ¿no? No sé, eh, pues eso, en principio esas son las tres acusaciones. A mí me han, me han identificado, me han pedido sí. me han cogido los datos y me ha dicho que pronto me llegara la multa a casa. Y hay un compañero que ha ido, le tenían todavía retenido y he, cuando he llegado ese, ahí estaba y cuando he marchado y seguía, he preguntado si se si podía venir conmigo le han dicho que no, no, no, él se queda aquí, él se queda aquí. Y poquito a poco, pues de la veintena de personas que nos habían, nos habían apartado del grupo, pues poco a poco nos van cogiendo uno a uno y nos y nos identifican. Pero bueno, básicamente yo creo que ese es el... Nos operan de uno a uno y nos dicen eh, esas sí. tres acusaciones o cuatro. Además, es muy gracioso porque se miran entre ellos todos los agentes y dicen, a ver, mmm, exactamente este chico que ha hecho. Este, a ver si sí. que me acuerde, este ha hecho uno, dos y tres. Ah, claro. Vale, vale. Entonces, claro. habrá, habrá matices, pero bueno. Claro, porque tienen que hacer un atestado. Tendrán que, de, que describir que tú has dicho perro o has hecho algo que, que te puedan acusar de eso, ¿no? Sí, entonces ahora me he atestado, me he a multa casa y, y bueno, como básicamente son nos ocurrirá todas. Sí, sí, también es, es su manera también de, de hacer intentar hacerme ya un poco en, en las personas que, que os animáis a, a, a defender claro. ideas y espacios como la mesón, ¿no? De, claro, a través claro. de multas también ir ahí minando tu sí. tus ideas. La solidaridad la solidaridad es peligrosa entonces, yeah. pues, no, nos acusan de ser solidarias o si sea, sí, efectivamente lo somos ya o sea, que estaremos mm. iremos siendo sa que en el fondo pues una multa la mayoría no podremos pagarla y, y quedará ahí y yo, sí, yo terminar, si, si me permites un, un pequeño matiz de humor Sí. Quizá, quizá para las próximas veces tenemos que poner, de, ponernos de acuerdo to, de acuerdo todas y, y, y en lugar de decirles perros pues directamente decirles tipallos que que ya sabemos que, que es legal que ya hay, hay jurisprudencia sobre este sí, tema es bueno. y, y, y sabemos que de eso no, no nos pueden eh, eh, multar ni nada es verdad, es verdad La próxima vamos a traer aquí un, un, un bilbo cantari pero de canticos que se pueden cantar en este tipo de concentraciones cosas que sabemos fehacientemente que son legales Y que sabemos que además que, le, que, les, que también les molesta están y, y les hacen eso daño, es. eso es. Pues bueno, bueno, pues pues vale. es que ricasco por haber estado haberte acercado a, a, a Casco Viejo y haber apoyado a la gente de la mesa, de verdad. No, y vosotros bordarnos voz, o sea que... De nada. Vale, pues estamos. Sí. Venga. gur. Eh, hola. Sí, sí, sí. Hay una hay una persona aquí que está también entre los manifestantes que es abogado, que me ha dicho que si quieres sí. eh te lo paso. Sí, sí, sería genial. Te, lo, te, te paso te paso te paso para una entrevista, es la Irola. ¿Vale? Te lo paso, ¿eh? Es estupendo. Hola. O hola, muy buenas, compañero. Hola. Compañero de las labores eh, le legales. Jurídicas. Eh, sí, sí. El, el, el que intenta interpretar todas estas es situaciones kafkianas, ¿no? Sí. Eh, bueno, ¿cómo has vivido tú esta jornada? Porque sabemos que se está también desde la mañana y a nivel legal imagino que se habrán saltado muchas cosas por la torera. Bueno, eh... Bueno, tanto no tanto o sea el problema aquí es eh, que efectivamente en esta bueno, al nivel evidentemente luego la, la, la actuación policial en, en conjunto yo la parte que conozco o sea lo que es la, lo que es la, el desalojo sería sí. un paro legal porque ha sido una decisión del juez de ayer sí. y, y lo demás pues bueno pues se ve que están haciendo un proceso de, de europeización o algo la policía porque bueno sí que están cambiando novedades Y nada lo último último que acaba de terminar ahora es que han cogido un grupo eh, a un grupo a boleo de personas les han puesto una multa sí. y eh, bueno les han abierto, eh, les han identificado con el objetivo de abrir expediente de sancionador y una multa sí. y la multa típica la de la, la de la lista de seguridad ciudadana de manifestación no comunicada insultar a la policía Y ahora mismo justo del grupo pues han cogido, yo creo que se les habría acabado la libreta o el bolígrafo y han dicho, bueno, vosotros ya os podéis marchar el resto. ¿eh? O sea, bueno, un poco así arbitrario, totalmente arbitrario sí. y, y eso es lo último que han hecho. Y ahora, bueno, pues supongo que esperarán a que terminen de cerrar la casa y se marcharán sí sí eh, estas cosas a mí me dan les hacen que suele ser va, no, que no es tan tan, tan extraño ¿no? que de alguna manera a, a la gente que ha estado ya ap apoyando a, a las personas que estaban haciendo la resistencia al desalojo finalmente luego la, la policía también de alguna manera pues les deja claro. algún, les deja algunos recados no claro claro claro hombre hombre claro es que es, o sea, han hecho dos cosas hoy han hecho han lo que les pedía el juez y luego ya el otro es su toque extra porque el juez no decía nada de detenganme identifícame a todos los que estén en la calle ni nada no o sea entonces han llevado una persona detenida que ahora tendremos que ir al juzgado de guardia a ver si va a pasar a disposición judicial Cierto, o no sí sí que hay una persona sí y luego pues eso los otros pues no sé <risa> Sí pero que bueno. además la persona detenida según he podido ver en imágenes que han colgado compañeros eh, por internet y redes sociales no era una de las personas las que estaban dentro de No, no, no, no, por eso, por eso. En todo caso lo que decía el auto es que identificaran a las personas que estaban que estaban dentro y punto. Bueno, y yo creo que ni eso, eso es lo que pedía el propietario, pero en el auto no venía ni identifica nada, es un, simplemente desalojar y punto, no no decían nada más. <risa> entonces lo otro ha sido toque estralla de ellos. A, a las bueno. personas que estas que ahora les que les han estado apuntando para mandarles alguna multa eh, de, de sabes de qué horquilla de, de, de les pueden meter de, de, de multa Sí, bueno, de, de, de 300 a, a si 6A ah, si De 3.000, de 300 a 3.000. Hostia. Eh, es, la multa, es la típica multa de ley de seguridad ciudadana, que es la misma por manifestación no comunicada, por pillarte con una china en el bolsillo, por la la, la ley de seguridad ciudadana. Sí, sí. Entonces, que... bueno, si más ese... Eh, bueno, ya lo han hecho otras veces, pues el tema de ir a la represión por el lado económico también. Dice, bueno, mira, vamos a intentar no... No, no sacar la porra pero vamos a intentar que todos estos se vayan con una receta en el bolsillo uh -huh. es sí. otra es otro otro sí. método de represión pues bueno igual no tan no tan visible o sí. no tan así para en las imágenes no es tan aparatoso uh -huh. pero vamos. Y para que así se lo piensen ¿no? en próximas veces eh... están por eso que está cambiando un poco las cosas de la gente que llevamos ya un, unos unos cuantos años ya en, eh, en bueno en este tipo de, de movidas pues bueno pues va cambiando los esto se ve que hacen un esfuerzo se les ve a ellos mismos hacen un esfuerzo por <risa> de retenerse estar ¿no? estar callados, sí sí, estar callados están en, el, en esto no hacer nada pero también se ve pues eso digo bueno no vamos a sacar la porra ver vamos a vamos a meter la es por otro lado Uh -huh. es eh, eh, Ante esta, ya, ya perdona que te haga una última una preguntita sí. más, ya que estoy hablando contigo, una persona que entiende un poco de, de estas leyes eh, kafkianas eh, ¿Este tipo de multas eh, se, de alguna manera uno se puede defender de ellas o es bastante difícil eh, pues fíjate, evitarlas? Fíjate que eh, eso es precisamente eh, el problema de esta multa, y, y peor va a ser con la reforma del PP de si, si, si, si, si tira adelante con la famosa ley Mordaza sí. es Y aquí ellos son juez y parte, porque la multa la pone la archoncha y decide el, el, el jefe de seguridad, de, o sea, el jefe de la archoncha, es el que decide. Luego otra cosa es que se vaya a poder ir si merece la pena o no merece la pena, o depende de lo que pase, se puede ir a un juzgado y poner un recurso contencioso administrativo. Pero realmente en ellos, en, esta, en este tipo de procedimientos ellos son juez y parte. a ver si me, Para explicarme bien, si tú insultas a una archoncha... Ante el, a veces lo que hacen es pues te, te pongo una falta por, por una falta penal y vas y tienes un juicio de faltas y decide un juez, pero lo de la multa la movida de la multa es que la multa te la pone en la chancha y decide la chancha tú puedes presentar alegaciones pero deciden ellos, efectivamente, pues es un método de represión luego sí se puede ir a juzgado después pero es un método de represión Sí, bueno. y además que su testimonio tiene más valor eh, que que el tuyo, incluso tú si tuvieras otras personas sí, que te frantestigos, bueno. etcétera, ¿no? Bueno, y que los y que los jueces eh, con el tema de insultar, los jueces lo eh, bueno, hay bastantes sentencias en unas cuantas, eh, de que dicen que bueno, que es parte es parte de su trabajo y va en su sueldo el aguantar insultos de la gente, que tampoco, bueno, es, es verdad. Uh -huh. Hay jurisprudencia. Y, y, y, sí, sí, sí, sí, hay, sí, sí. Entonces, claro, en esto ellos van a decir que no, por supuesto, vamos. Y venía con la lección aprendida, ¿eh? porque yo estaba hablando con uno del cordón y enseguida me lo ha dicho, lo de la ley de seguridad ciudadana. Claro que, bueno, lógicamente que tiene que ver con la lección aprendida. Así que, pues, una nueva modalidad represiva. Sí, sí. Hombre, y, igual si nos pudiéramos sacar alguna astilla positiva de todo esto, eh, es la actitud de los bomberos, ¿no? Que no estábamos sí, seguros sí, sí. si iban a participar no, sí, o no, sí, no en no, este embolado no. y al final han decidido no... No, no, se no puede decir que en Bilbao hay un cuerpo de bomberos que sabe hacer su trabajo y su trabajo es ayudar a la gente y rescatar a la gente Exacto. y punto, y ahí se queda y son buenos en eso y, y, y ya está y entonces eh, sólo han actuado cuando cuando ha sido ya cuando se, cuando se, le ha pedido que, que uh -huh. sí sí pero pero no no no no o sea si no no hubieran intervenido ¿eh? nos lo han dejado bien claro y, y es, que es que es lo que tienen que hacer por mucho que el ayuntamiento los haya intentado obligar y uh -huh bueno muy bien pues pues, nada. es querica cassco muchas gracias eh, por pues... haber a, aportado también más información y algunos datos más de lo que mm -hmm. está ocurriendo ahora y al final en, en la cola de, de, de todo de todos mm -hmm. los sucesos de esta mañana y, y bueno y gracias vale. por tu labor también ¿eh? Madre, eso <ríe> <recatica>. <ríe> venga, bueno venga, ¿Sí? sí Sí, hola sigues sí. ahí compañero pues nada, esto ya hasta finiquitado. Sí, ya, o sea, ya las personas que estaban siendo nada, identificadas, identificadas ya están les todas Sí, sí, sí. y sí. la china está ahí esperando, pero vamos, están empezándose a ir y la gente todavía queda un grupo mirando, pero vamos, ya queda poca hostia. Ya está muy dispersa la cosa y ellos también, ¿no? Va, lo de los bomberos, por lo que se ha comentado, sí. el Han bajado la chica cuando la chica lo ha pedido. Sí, Antes, sí, sí, hasta sí. ese momento se ha negado. Sí, lo hemos, tenido, lo hemos estado contando, lo hemos sabido. Ah. Y aunque les han presionado, el, no sé si el mismo alcalde, pero sabemos que desde el ayuntamiento les han presionado sí. para que actuaran, al final han decidido sí. no hacerlo. Pues cosa que se agradece, sí. Vale, pues nada, ahí estamos. Hasta otra, un fuerte abrazo. Muchas gracias por haber estado ahí y contárnoslo. Venga. Venga, agur, agur. Bueno, pues...